Y yo, Nick Diamond, conocido como Ice Diamond. Ice Diamond, suena súper, ¿eh? En mi zona, cuando era menor, todos me decían Ice Diamond. ¿Y ustedes, raperos, hay algo más resbaloso que esos dos sujetos sobre hielo? ¿Quiere estar seguro de que esa dona esté dura y resbalosa? Ya está listo el cuadrilátero, o mejor dicho, pista de patinaje. Y yo, Nick Diamond, y lo quiero más aún. Muchas banderitas, medallas y sobre todo una buena y patriótica pelea. Pero yo combatí en una. Vietnam. Quisiera que Clinton sufra, Johnny. No fue a la guerra. Yo soy un veterano y eso no me hace gracia. Saddam Hussein. Tonterías. El enemigo fue Ho Chi Minh. Será el combate más histórico del Deathmatch. ¿Qué? ¿De qué hablas? Que no, Johnny. <risas> Tranquilízate, amigo. Es el nuevo ayudante de Brando. Conoció a Marlon en la filmación de la isla del Dr. Muro. Y desde ese entonces ha sido el asistente personal de Brando. Debe dolerle en su orgullo y quizá ahora desearía haberse apodado vaso de agua o algo así. Pues eso no estuvo mal y además vimos algo de patinaje artístico. Y al llegar al evento principal, hablaremos de violencia espectacular y odios mortal. Regresemos al primer combate. El público apoya fieramente a ambos contendientes. No me gustaría ser un agente de seguridad. Es un pandemonium allá abajo. Es por eso que hemos invitado a una de las más importantes autoridades sobre el tema, a la principal sexóloga del país, doctora Ruth Westheimer. Y John Nick Dyer, relájense y disfruten de la violencia, porque hoy iremos a Hollywood. Porque en la pantalla chica ya no cabe tanta violencia. Deathmash, la película. La despamparante y joven luminaria, Cameron Díaz enfrentará a la madura pero muy bien conservada, Meryl Streep. Y ustedes tendrán el gran privilegio de estar presentes durante el rodaje de este film Estoy listo para el close-up Bien, almorzaremos, ¿eh? Hablando en serio, Johnny, tendré mi propia maquilladora Y yo su amigo Nick Diamond Nuestro evento principal, Tom Cruise y Nicole Kidman versus Bruce Willis y Debbie Moore Esto dará un nuevo sentido a la frase hasta que la muerte nos separe Johnny Bruce y Demi quizás estén divorciando Pero se unirán por última vez para combatir acá Demi Moore, ella necesita un hombre que le guste recibir órdenes de una mujer fuerte y hermosa Y eso a mí sí que me gustaría Y yo Nick Diamond, conocido como Ice Diamond Ice Diamond, suena súper, ¿eh? En mi zona, cuando era menor, todos me decían Ice Diamond